Hola maestro, ¿cómo estamos? Bien, bien. Aquí, <ríe> Ay, le doy chance de que llegue maestro a la silla. Ay, entre el sol y el agua. Es que hoy nos confiamos, como no tenemos invitado, mira, ni siquiera he puesto acá que ya estamos transmitiendo, ahí estamos. Eh, como, como no tenemos invitado el día de hoy, entonces pues nos confiamos y nos quedamos trabajando un rato en la casa y pues que llegamos tarde Juanito, pero llegamos, lo logramos. Así que... ¿Qué me cuenta, maestro? Action. En lo que termino aquí de instalarnos. En orjo, aquí, porque en la mañana llovió bastante fuerte, pero ahorita ya salió el sol con todo, entonces se genera una, un vapor, la verdad, una evaporación. Y siente como que estuvieron en el sauna, ¿no? En el vapor. Sí, la verdad es que horrible. Pero bueno, este fin de semana... sobre una rusa. Eh, pues, lo que se pueda, maestro. Eh, este fin de semana... Estuvimos en un gran evento. Yo quiero que platiquemos un poquito de eso antes de comenzar con nuestro tema de, de hoy, porque la pasamos muy bien, ¿no? Eh, hablando ahorita de que estábamos como en un sauna, ahí estábamos como en otro. Pero, que en un sauna. pero lo disfrutamos, ¿a poco no? Pero lo más interesante es que dices, aquí es una rusa. A mí se me hace que los rusos ni conocen esa bebida. <risa> no sé, ay está, perdón, que me estoy atravesando. Está como las tortas cubanas, los cubanos dicen, allá ni tortas hay. Pues no. Aquichar es una rusa. <risa> Eso no existe. Bueno, pero estamos en México, maestro. Sí. ¿No? Entonces... La rusa es como es refresco de toronja con... con Agüita mineral. Y sale agua mineral y ya el que quiera pues le agrega un tequila. Por cierto, hay que mandarle un saludo al buen Víctor de... Eso también fue un buen evento. De barrio chico. De barrio chico. De cervecería, de cervecería Barrio Chico. Y a alma. El viernes comenzamos este este tour. Eh, nos fuimos a la cervecería Barrio Chico. Eh, ya no, conocimos un con lugar. Un, Ajá, un lugar muy agradable. Quitando la la cosa de que estaba lloviendo y terminamos empapados. Pero la verdad es que ni siquiera nos movíamos del lugar porque la plática estaba buenísima, ¿sí o no? Es que Barrio Chico en esa cervecería, pues en la parte de atrás es literal un baldío, pues como un baldío, y pusieron mesas re, alrededor de, de una, un, un árbol que tienen ahí, pero bajo el techito donde están los barriles de la cerveza, pues la verdad el agua también se mete porque las láminas no sirven de mucho. Para, para nada. <risa> pero ya vamos a mejorar esa parte, dijo Víctor. Bueno, más bien lo dijo Alma. ¿No? Tuvimos el gusto de conocer a Alma y de verdad la pasamos padrísimo con ella. Eh, platicamos muchísimo, probamos ya una de sus cervezas artesanales Es la Barranqueña Ajá. O sea, y de, de verdad recomendada, muy muy buena eh, Y pues la, la lluvia nunca cesó, nos tuvimos que regresar Llegamos a cenar con George, seguimos con la lluvia Tacos ahogados Ajá, algo así Pero la pasamos muy bien desde el viernes Entonces el sábado nos tocaba ir a celebrar junto con la Condena Cumbia ...su quince aniversario, que tuvimos muchos eh, exponentes musicales, eh, tristemente no nos tocó ver nada más al primer DJ... ...la lluvia precisamente no nos dejó llegar temprano, pero de ahí nos aventamos al buen Calbox eh, ...se discutió Calbox se discutió... ...hizo bailar al maestro, que el maestro anda lesionado, no debe de bailar y de todas maneras se levantó a bailar la última canción... Eh, y la pasamos muy padre, termina Calbox, entran unos chicos que se llaman los de la cumbia, que los mencionamos en el programa anterior, de ahí nos damos a la sonora Jambawe, que la rompieron. La rompieron, los muy sonora. buenos. Es la primera vez que una sonora le gusta al maestro. Sí, la verdad. Le llenen el ojo pues como al maestro. No era bailarina ni nada de eso, nomás era la doñita de, las trom de la trompeta, mi respeto. Maestro la doñita, bueno, la señora, a mí no, no me gusta ese término, pero bueno, eh, la verdad es que es muy buena trompetista, la felicitamos y la voz es maravillosa. La cantante, sí. sí, la verdad que la pasamos muy bien, de ahí va Tropical Gea, yeah, que también la rompieron como siempre, que andaban con los homies ahí, así que los homies traen una bailadera tremenda y buenísima, y de ahí nos fuimos pues a la condena cumbia, así que... Sus 15? La pasamos genial. Era altas horas de la noche. Altas horas de la noche. La verdad es que el clima ahí adentro estaba horriblemente sofocado, pero se disfrutaba. Ibas en la parte de atrás por una cerveza, bien heladita, que ya cuando llegas a tu lugar ya no estaba tan heladita, no sé qué pasaba. Pero bueno, sirvió para quitar un poco el calor. Pero, ¿sí mira, no? Eso me recordó como un hoyo funky de los sí. antes hubo una las tocadas. lo voy a atravesar Y ahí se confirma lo que lo. que, lo que, lo que promueven los son de de que la cumbia es el nuevo punk. Sí, y eso me recordó cuando hacían los, en los hoyos punk las tocadas de, punk, bueno, lo asistía a ellas, ¿no? De punk en, los, en un galerón, ¿no? Uh -huh. Perdón que me estoy atravesando en o, el sea, así, en, o sea, pues así como muy rústico, ¿no? Sí. Y ahí esa característica tiene el cultural independencia que se encuentra en la calzada de independencia y Esteban a la torre. Casi esquina Esteban a la, Esteban la torre. Esteban a la torre. Es grande el lugar, pero... Adentro hace mucho calor y luego si te pones a bailar, pues la cosa se pone muy intensa. Literal la cosa se pone caliente, así porque el calor ahí no permite más. porque fuimos por unas cervezas ya no hay, pues váyanse por más. Sí, sí <risa> se fueron por más. Ay, ustedes disculpen el tiradero que tenemos el día de hoy, pero ya la próxima semana vamos a llegar temprano, Juanito, para acomodar todo decentemente. Que no se vea así feo. <risa> ahí está mi casco de... de, de fondo, pero bueno es que estamos haciendo pruebas porque nuestro ingeniero de sonido que es Jera nos está pidiendo que hagamos diferentes pruebas para los videos que vamos a estar subiendo ya al canal de YouTube para que la gente pueda aparte de escuchar también ver lo que hacemos en Anfibios Cali. Una camarita perrona. Ajá, ahí en eso andamos. Así que bueno, pues maestro vayamos entonces de lleno ya a nuestro a nuestro programa. Eh, Dijimos que el día de hoy estamos en el programa número 200, 208 y hoy es 2 de julio, así el nada más. El vuela cuando uno se divierte, fíjate ya casi vamos a terminar el año y hace poquito lo iniciamos. Sí. Fíjate que también antes de iniciar también tenemos que hablar del evento que está organizando el Buen Cuatrero en el Cubín. Sí, Cubil. no sé si ya nos está escuchando, le mandé mensajitos, si quieres lo mencionamos más tarde sí. para saber si ya nos está escuchando. Sí, un mano a mano, como, a, como los de antes en el DF, es muy común eso, ¿no? Salsa contra cumbia. Y bueno, aquí, bueno, ahorita hablamos de eso para no adelantarme. Sí. Y hoy no tenemos invitado, pero este yo tengo un libro que me regaló el Buen Francisco, Cuevas de Ciudades Caminables, hace tiempo, y ese libro, bien se lo recomiendo, Los Rostros de la Salsa, del escritor Leonardo Padura Cubano. Y si me suena interesante, este, este libro es, fue editado en el 97. Yo supongo que esta va a ser una reedición, pero eh, lo, a lo que se dio la tarea Leonardo Padura, que no es a lo que se dedica propiamente, porque él es un escritor, pero es, eh, es un amante y un conocedor de la música del Caribe, y él se dio a la tarea de entrevistar a las personas que dieron este, auge al, a, o... El, o Surgimiento al, al, al género de la salsa en la, sobre todo en la ciudad de Nueva York y eh, entrevista como a los que todavía viven ¿no? como a Rubén Blades a Israel Cachao uh -huh. Cachaito Que fíjate, mis respetos para ellos, porque, perdone, pero es que ya, ya Cuatrero ya se reportó y dice que apartemos lugares porque se está llenando, ya, pero ahorita lo mencionamos. Ya, ah, volviendo al tema, o sea, a mí lo que me parece es muy interesante que son personas mayores los que viven todavía, pero como que a muchos sí les quedó como bien claro a qué se dedicaban y se cuidaron bastante, ¿no? Para poder... Mira, aparte, eh, hace... continúa pa Inicia Padura en, en, en su periplo del, de la, de los personajes de la salsa, los rostros de la salsa, uh -huh. con dos personas que tienen una característica común, el caso de Benny Moré, uh -huh. el bárbaro del ritmo, y el salsero mayor, Ismael Rivera, que son personas humildes, que ni siquiera tienen formación musical, lo que tenía era oído. Sentimiento, y a, feeling. ¿a qué voy? Yo, yo quiero hacer una, o sea, yo siempre, como me dicen, me es mi trama, no, o sea, ahorita el artista es el que, no, es que tiene tres novias y ya dejó a una novia, eso es lo que te venden y tú se los compras. O sea, Ismael Rivera era un maestro albañil. Benny Moré era un campesino. O sea que esos cuates realmente son ídolos que surgen desde abajo, desde el pueblo, y ellos tienen la característica que fueron la parte fundamental del surgimiento de la salsa. La salsa, pues, Ismael Rivera es puertorriqueño y, es, y el Beni es eh, cubano. La caracter, bueno, eh, los puertorriqueños es una como un, un territorio extendido de los gringos, sí, porque una los, los puertorriqueños Eh, tienen como nacionalidad norteamericana, pero bueno, no pueden votar. Si viven en Estados Unidos, sí, pero están en la isla. No. no. Entonces eh, ese terreno se lo anexó a Estados Unidos porque ya ves son bien, son bien buena onda. Cuando empezaron las guerras de independencia en Cuba y en, Fili y en Filipinas, con el ese líder nunca se me olvida porque se llamó, se llamaba. Bueno, se pidaba Aguinaldo, el nombre no me acuerdo ahorita, pero tiene un nombre también, la verdad, muy, muy singular. Uh -huh, bastante. Entonces, cuando los filipinos y los cubanos, estoy hablando de 1890 y tantos, eh, se, hacen guerra, la guerra de independencia para liberarse de, de la corona española, curiosamente los gringos llegan a apoyarlos, ¿no? O sea, dicen, Ay, ¡Qué buena onda! Sí, pues, o sea, hay una guerra que se conoce como la guerra Hubo, que se conoció como la guerra hispano estadounidense. Pero pues los hispanos, los españoles no tenían nada que hacer, porque tú imagínate, mandar pertrechos desde Cuba para cometir en el Caribe cuando los gringos estaban a unos kilómetros, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente ahí los gringos se agandallaron y se agandallaron de las Filipinas, de los de, de Cuba y de. Se me olvida otro país ahorita. Las Marianas. Uh -huh. De ahí, de ahí surge de, de cómo es, cómo los, los músicos puertorriqueños van y vienen a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York. Y en, en ese tránsito de músicos, tanto cubanos como puertorriqueños, que podían entrar fácil a, la, a, la, a los Estados Unidos uh -huh. y se afincan en la ciudad de Nueva York, ahí surge el movimiento de la salsa, ¿no? Porque ahí es un crisol de de gente del Caribe, con varios ritmos en, en Puerto Rico, el, el ritmo más fuerte es el, el la plena y el... Ahorita se me escapa el nombre, ando... ¡pum! El calorcito me trae un poquito... La bomba y la plena. Entonces, en, en ese contexto, este, surgen esos cantantes con una gran voz. De hecho, hay una anécdota que no sé si sea cierta, que dice que el, el, el apodo del salsero, del sonero mayor, quien se lo puso fue Benny Murray. ¿Ah, sí? Ah, Ismael Rivera. Órale. Dicen. Es que antes no había como como esa envidia, había como una competencia sana en hacer las cosas bien hechas y como sumar. Porque pues de hecho hay. En, en, la, en la época de ellos hay muchísimos videos donde comparten escenario, pero se nota que se llevan bien y que se están divirtiendo. De una manera fantástica. Y otra ¿no? cosa que se, me decía, que se me hizo muy botana leyendo a Padura es que eh, Benny Moré no utilizaba anglicismos. Eso es esa muy padre, pero ahorita para todos utilizamos anglicismos. Sí. Su grupo era el grupo grande, no era una big man. Ah, ya. <risa> sí. Era Benny Moré y el grupo grande. Así debería de ser, ¿no? Sí. El término. Pues ah, sí, no, pero. Big man. Que si ajá. no quedas fuera, eres un naco. <risa> pues no sé si eres un naco, <risa> pero sí quedas fuera. El problema es que luego ni siquiera entendemos bien todos esos, esos términos que se usan ahora y a veces no están ni bien aplicados, también es un problema. Pero bueno, eso es otra cosa. De hecho, el grupo grande también tiene que ver con influencia después de que los gringos sacaron a los españoles, pues la, la Cuba se hizo como el burdel de los gringos, ¿no? Sí, Y ellos llegaban ahí con las Big Man. De hecho, Benny Moré, pues, él, él, él, él admiraba a Benny Goodman, por eso se puso Benny. Eh, sí. Bueno, que él se llamaba Bartolomé, ¿no? Sí, sí, sí. sí le quedaba que ahí bien le Un encajaba, poquito a ¿no? lo ¿no? Benny. Uh -huh. Y también ellos, los cubanos, como él, comenzó con los grupos con las bandas grandes uh -huh. viendo a las Big Band, Porque ahí eran, pues, literalmente Cuba el tugurio de los gringos, ¿no? Ahí se iban a embriagar y todo, porque los grandes capos de la el contrabando de vino, se, se fueron a fincar a Cuba, hicieron ahí un centro así como si fuera como Las Vegas, uh -huh. pero ahí era libre, ¿no? Ellos llegaban, los que narran cómo era La Habana, era como un paraíso, uh -huh. de hotel desde súper lujo, donde la gente se iba a reventar, la verdad, ahí a... A pasársela bien. Ajá. Entonces ahí fue el, el gran resentimiento y cómo, cómo surge la Revolución Cubana, porque pues los cubanos nomás eran los lavaplatos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es otra historia. Pues vamos a empezar con ¿A la musiquita, porque si no, maestro, se le va a ir el programa y no vamos a poner música. Mm. Vamos a empezar con Ismael Rivera, una canción que a mí de verdad me gusta mucho y bailarla es tremendo, es de esa salsa que no es, es, es salsa son que no es tan fácil de bailarla, que sí hay que tener de repente, hay otro nivel de, un, un escaloncito más de, de bailador para no sufrirla. Mm. Así que vamos a escuchar Negro Bembón bon y bailenle por favor.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 Le arrestaron al matón, uno de los policías, que también era bembón, le tocó la mala suerte, de hacer la investigación, le tocó la mala suerte, de hacer la investigación, y saben la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Dijo usted la razón, y saben la respuesta que le dio el matón, lo maté por ser tan bombón. Hän kylki ja sanoi, että hän aquí chismeando un poco sobre la ex de, de Mark Anthony. <risas> fíjate, de todo se entera uno. Pero fíjate, ahí, ah, ahí caemos a lo mismo. Es que el ex de la y la pareja y antes nomás eres Mael Rivera y... Oh, sí. Y, y ahora la gente va porque se tatuó la cara. Está bien, pues cada, cada tiempo, ¿no? Sí. Pero la, la intención es ¿dónde, dónde empieza el artista y dónde empieza el chisme, es como la de, Pero es que también ahora, digo, sin, sin el. Es mi opinión humilde y sin el afán de ofender a nadie. Pero es cierto que no hay tanto talento en muchos artistas que se vuelven completamente comerciales. Les meten muchísimo dinero para que puedan eh, crecer tan rápido. Porque es increíble como en una semana ya resulta que es súper famoso alguien que en la vida era conocido, ¿no? Entonces, pues ahora hay redes sociales que hay que meterle muchísimo. Eh, antes no lo había. Antes realmente lo que hacía era el talento y el tocar puertas y el aguantar y el comenzar desde abajo. Y ahora no quieren comenzar desde abajo. Ahora quieren llegar y llegan como las grandes estrellas. Entonces también eso, pues las cosas van cambiando y ya cada quien decide, ¿no? Que es cierto que se vuelven virales como dicen ahora, y que se vuelven eh, taquilleros al mil por ciento, pues también es cierto, pero cada quien tiene sus gustos y cada quien tiene sus estilos, ¿no? Ya el futuro nos dirá quién tenía la razón, o a lo mejor todos la tenemos, cada quien a su manera, ¿no? Entonces, pues, ahí vamos. Pero por lo pronto estamos recordando dos grandes. ¿sí pero o no? fíjate, ahorita, bueno, recordo, estaba pensando en eso, este, sí si tú tienes, no sé, 5 millones de pesos, te puedes hacer famoso mañana. Pues, aunque si no, los tuviera, aun, me aunque, los guardaba. Aunque, aunque no, <risa> aunque <risa> no, no pero ser la famosa. gente. Por decirlo sí, claro. yo, es, el, el fenómeno que, por cierto, yo, yo no veo que se mueva tanto de peso o pluma, yo lo poco que investigué, que es un tipo que tiene mucho varo, lo único que hizo es generar un producto Que y se bien, lo venden, como ¿sabes? si un refresco o una cerveza. Pues es como cuando entonces, Marilyn Men Mason Mar o algo así, Marla. ¿o cómo se llama Marilyn Mason. Ok, era súper famoso también y que la gente se espantaba porque era demoníaco. Y yo me daba mucha risa y yo decía, ¿a poco creen que así duerme? O sea, claro que no, él va a su casa, se cambia, se quita todo eso. Es un producto y realmente pues compramos un producto, entonces... Sí. Pues, a algunos nos gusta algo que esté menos producido. Hay a quien le gusta algo que está más producido, ¿no? El gusto se rompe en géneros, ¿no? Sí. Pues, ¿qué? ¿Más musiquito, ah, maestro, o qué? Sí. sí. Vamos con el bárbaro del ritmo Vamos y gigante. Vamos a poner a, gigante. a trabajar a, a Juanito. Ay, Dios. Espérenme con los mensajes, chicos. Ok, nuestra segunda canción del día está a cargo de Benny Moré, y se llama Bonito y Sabroso, y es una de las como más, como más icónicas, de las que eh, todos los que bailamos nos la sabemos, todos la hemos coreado en algún momento, y a lo mejor no sabes cómo se llama, pero sí te sabes el coro, así que vamos a escuchar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 Regresamos, maestro. Oye, vamos a mandar saluditos hasta Puerto Vallarta porque Ángel me acaba de decir que ya se conectó. Que tardecito, pero llegó. En sueño. Jamás es tarde, Angelito. No. Y pues ahora sí vamos a mencionar sobre el evento de este viernes. Pero antes, ahí un en saludo el cubil. hasta No, maestro, ya eh, que ver, María <risa> Ya para que ya están bien dormidos. No, no es cierto, mande sus hasta saludos. Hasta Suecia. Hasta Vargarda. <risa> Sí, hoy, fíjate que cómo es la tecnología, A mí me encantó porque eh, estos aparatitos redonditos pequeños que se llaman Alexa, de repente tú lo tienes en tu casa y le gritas, Alexa, y no te hace caso, Alexa hace lo que se le antoja. Y resulta que hoy que estábamos platicando en una videollamada, Eh, de repente me, le dije yo a, a Valentina, le dije, oye, te tengo una canción que escuché el día de ayer y te la dedico, ¿me dejas pedírsela a Alexa? Sí, claro, entonces yo dije, no, le dije, ¿me dejas pedírsela a Alexa? Y cuando dije Alexa ya la Alexa, que está en Suecia ya me estaba contestando y yo, ándale, pues dije, la mía de aquí no me hace caso, pero la de allá, ¿qué tal? Entonces pudimos pedirle la canción a Alexa, Mariana, Mariana hizo el, el favor de pedirla y entonces la estuvimos bailando las dos es una cumbia que está muy buena ya después las, la pondremos aquí en el programa pero la verdad es que esta tecnología se agradece cuando uno tiene eh, a los seres amados fuera de aquí porque te hacen que, que todo se sienta mucho más cerquita así que gracias gracias alexa por es, eh, existir <risa> y bueno decíamos que vamos a mencionar el evento que tiene cuatrero este fin de pero semana maestro. Latino, en la guarida Nos vamos a aventar un tremendo bailongo. Máscara contra cabellera. Yo voy cabellera. La verdad, yo voy cabellera. Eh, bailo mucho, me encanta la salsa, pero en esta ocasión... Voy vamos, cumbia. Voy la verdad cumbia. es que voy cumbia, voy calvo. no se desapunten que puede ser borrego. Ajá, oigan, y pues nos está diciendo Cuatrero que ya quedan pocos espacios. Que por favor, bebé, a nosotros, bebé. ahí ponnos unos lugarcitos más. Todavía no sabemos cuántos vamos, pero por favor eh, apártanos otra mesita. Y no importa que estemos apretaditos, Aunque lo que queremos es bailar. Ay, no, la banqueta no. Ok, dice, cubil latino, salsa contra cumbia. Eh, sonando totalmente en vivo, Comienza Dave y sus raíces africanas y va contra Calvox y su bestial ritmo poderoso. ¡Ay! Se le de plata. <ríe> Oye, que la verdad es que la anda rompiendo. Hace muy buenas cosas. Creo que nunca le habíamos puesto la suficiente. Atención, pero... Yo voy, yo, Box, voy, ¿eh? yo voy Calvox. Yo voy Calvox también. Vamos, viernes 5 de julio, comenzamos a las 9 de la noche, Latino. Hay un cover, hay que ser muy conscientes con esto del pago del cover. Luego dice uno, ah, es que yo bailo bien chido, me tienen que dejar entrar. ¿Por qué? O sea, bailas chido según tú, mijo. Entonces... Hay que ser conscientes, llegas, pagas, sí o no Juanito, pues la verdad, llegas, pagas, tienes derecho a y entrar disfrutas. y a que te traten de maravilla, porque yo una de las cosas que más le reconozco a Cuatrero es su equipo de trabajo, comenzando con Mariana que es la hostess y siguiendo con todos los meseros, no voy a decir cada nombre porque tengo un tóxico por ahí que se me pone celoso, pero de verdad, ¿Eh, la... <risa> los queremos mucho a todos, nos encantan esos recibimientos, que nos dan y no es solamente a nosotros, con es todo. en general, entonces de verdad es un lugar que vale la pena estar ahí, aprovechar estos eventos, consumir, recuerden que no es nada más decir, ah ya pagué la entrada y ya, no, no, no, hay que consumir porque pues es un círculo, no ya lo platicamos con él cuando nos hizo el honor de acompañarnos, Entonces, eh, pues hay que ir, Taco Caribe, jamás nos vamos a cansar de recomendarlo, es delicioso, las papitas, ay, ayúdame, eh, sí, pero tienen un nombre, ayúdame Cuatrero, por favor, esas papitas son mis máximos. Eh, son deliciosas, pero vemos también que las hamburguesas se ven exquisitas, no las hemos probado. Eh, hay otros tacos que vienen así que de camarón, pescado, pulpo. ¡Oh! También riquísimo. Así que de verdad hay que aprovechar estos muy buenos lugares donde hay muy buena pista para bailar, muy buena comida, muy buenas bebidas, muy buena música y un trato maravilloso. Y vamos a intentar de llevar a los de. Barrio chico, los de las cervecerías, perronas. Ah, sí, es muy probable, cuatrero, que tengamos ahí unos nuevos amigos para ver si hacemos business. Se llaman serranitas. Las serranitas. Sí. No sí. es que queramos comprometer a Víctor que no, ya va a ir no, a bailar no, no, el sábado. Pero, pero va a estar bien de verdad, asistan chicos cualquier Fíjate duda, busquen en redes sociales Cubil Latino y les va a encantar el lugar en el DF esto es muy común o sea, cumbia contra salsa es un, es un divertimiento muy padre, sí pero a mí en lo particular eh, cu cuando estuvimos en el, en el Ilvana, creo que es algo que aquí no, no se lleva a cabo porque no sé si existan las personas que lo puedan realizar pero en Ilvana, eh, cada viernes hay, hay un evento donde Eh, se ponen, se pinchan vinil o sea, vinilos, pero con pura salsa de No, la... no, ah, no, pero ese y, y está a punto de ir son rompepera. Ay, oh, a mí ya me dan ganas de ir porque acabo de la jara, nomás no sé para cuándo. Entonces, sería padre tener un, un pinche discos de esos de música de salsa de la dura pero con vinilos, ¿no? La verdad son, la rompen bien durísimo. ¿Sabes con quién estaría muy padre? A ver si algún día podemos cuadrar un evento con Joyce. Uh -huh. También, mis respetos, eh, el mundo sonidero. Cuatrero, a Cuatrero a Joyce. Ajá, <risa> la verdad es que te deberías de apuntar, Cuatrero. Te sería verías un, bien, ¿eh? Sería un, te querríamos más que ayer, eso sí. sí. Sería un muy buen evento, pero luego lo platicamos. Sí. Eh, hay que seguir con la música, dice Cuatrero que ahí nos espera, maestro. Ajá. Y que si llevamos a Víctor, que perfecto, que ahí lo, lo saludamos, uh -huh. así que pues vamos a continuar con musiquita, ya no sé ni cuál sigue, eh... sigue Ismael, sigue, ay ah, ese es un rolonón tremendo, es de mis favoritas, se llama quítate de la vía, ah... perico, <risas> ok, está bien Cuatreo, creo en ti, te mando un abrazote, eh... Vamos a, a escuchar. quítate de la vía, Perico. Es un rolonón. Disfrútenlo. Hay que pedírselo a Calvox para otro evento donde no vaya a tocar solamente cumbia. Uh -huh. eh, a ver, a ver qué, qué nos puede hacer con ese, con ese, a lo mejor con esa, con esa, rola esa cancioncita. Ya Juanito, se anima a Vamos a ver. No, yo no lo voy a presionar el día de hoy. <risa> no. Vamos a seguir escuchando. Bailemos y regresamos. Oye, Ismaelito Junior, viste, por más que se lo dije a Perico. Y se llamaba Perico. Que descanse en paz. Es bueno. Maestro, sí. estamos platicando aquí con, con Angelito, eh, que decimos que ellos viven allá en, en Vallarta, y dice, fíjate, dice, ahora que estuvimos en Guadalajara, quedé muy triste de que ya quitaron el callejón de los rumberos, y prácticamente solo quedan el Queen y Cubi Latino para bailar, dice, hay ah, uno que es los jueves que está por Patria y Clutier. Dice, creo que se llama Los Cantaritos. Dice, pero ya murieron los lugares para bailar. Estamos platicando, es muy triste y yo le contesté que pues es un tema que ya conocemos, es esto que estábamos mencionando a la gente, animándola a que vaya al cubil, que hay que respetar, o sea, de repente creemos que es tan sencillo poner un lugar para bailar y es la cosa más complicada. Hay una inversión que primero te tienes que animar y ver de dónde va a salir, Tienes que buscar al equipo de trabajo, si no tienes... Te de en la Ajá, tienes que estar de vacaciones forzadas por, por esto. Ya se nos estaba torciendo. Ajá, No, nomás anda de vacaciones. Entonces, eh, sí hay que cuidar como como mucho esta parte de ser respetuosos. Tan fácil y sencillo. Si tú vas a la tienda y no traes dinero, o sea, el de la tienda no te fía. Pero no vayas. Ya casi en ningún lado te fían, o sea, a menos de que de verdad seas de toda la confianza. Entonces, esto es cuando vas a la tienda, cuando vas a un lugar grande, oye, hay un hostes, hay un mesero, hay un lavaplatos, hay un cocinero, está el del grupo, hay servicios que pagar, o sea, es todo un, un círculo de cosas que se tienen que cumplir esperando que llegue gente consciente, que le guste bailar, que le guste convivir, que le guste el lugar, que lo enamores cuando entre a ese lugar, y para que quiera ser un cliente recurrente, y resulta que tú llegas y pides un agua para toda la noche, y dices, no inventes, ¿no? O sea, no me jodas con eso. Entonces, hay que ser muy consciente porque hay una lista tremenda de, de lugares que nosotros hemos conocido, que unos duran años, otros duran meses, y a veces dices, hijo, apenas que había una pista un poquito más grande de un metro, y resulta que tuvieron que cerrar porque pues la gente no consume, ¿no? Entonces... Pues es sí, afortunadamente tenemos el cubil, porque sí. yo con conocimiento de causa les voy a decir que ahí los meseros te atienden de lujo como en ningún lugar. Sí. Y la comida está rica porque llegas a un lugar y pues no no hay nada nomás cervezas no ahí sí puedes comer. ahí hay comida y con sí. opciones vegetarianas que es con, con el caso de nosotros y con carne no de todo sí y sobre y yo lo que he to me ha tocado ver cuando he ido la gente sí tiene esa conciencia la que está yendo al cubil que me ha tocado sí. ver la última vez que fuimos que tocó Calox este se me hizo padre porque era un evento de cumbia y se llenó Este, y, y la estuvo muy a gusto y, y Calvox, también les quiero decir a los cuates que les gusta la salsa Calbox sabe de salsa mucho, mucho de salsa entonces ahí estuvo programando unos rolonones, no las clásicas, de esa salsa como dice, salsa de adeveras salda gorda diría eh, Alex Kirarte salsa dura, uh -huh. pero buenísima estuvo ahí, te, te, te, te combina entre unos cumbionones con unas rolitas de salsa pero tremendas, sí. entonces, yo les recomiendo Calbox Sí, este, la verdad es que sí. Para que se lo lleven a sus fiestas, ¿no? para que se, se aviente el cumbión y la salsa. Sí, ay, déjame checar, me está avisando, me salí del de, de en vivo mm. eh, y parece que tenemos, ándale, que tenemos comentarios. Uh -huh. Perdónenme, chicos, es que ahora todo el mundo me mandó mensajes, es, aguanten, no puedo Esperamos tanto. que este viernes ya nos ofrece la chica del staff y se vaya al cubil. No, ya dijo que sí se ofrece Porque a maestro. Sí, va, va a ser máscara contra cabellera <risa> oye, eh, ay qué lindos los chicos de la cumbia los de la cumbia oficial, nos ah. mandan saludos maestro, muchísimas ah. gracias ahí tuvimos el honor de platicar con ellos un poquito ya quedamos en estar en contacto y ver cómo va creciendo este gran proyecto de, de los de la fin. cumbia ah, Chuy Galván dice, ah que te deje mandar los saludos que quieras, que no te haga bullying, y dice, él dice sí es verdad eh... Eh, que los artistas de hoy son artistas por dinero y no por talento. De hecho, para sí. mí, los verdaderos artistas son los que vienen desde abajo, porque su vida es pulir su música o lo que sea que realicen, pero lo pulen poco a poco, a mano, con sudor, sacrificio y muchos esfuerzos y tropiezos. Rigo Tobar. Muchas gracias. Oh, sí, también. Ah, está. Bueno, pero la gozó bien bonito, Pero ahí Rigo. te va por decirlo. Hay una cosa que no No entiendo, sé. Ichiro. No sé si sepa, pero Rigo Tobar tiene el récord de asistencia a un sí. evento. Le, o sea, hubo un evento porque lo compararon con un evento que cuando vino Juan Pablo II ah, en Monterrey, sí. hubo más gente con Rigo Tobar que el, con el, el Papa II. Afortunadamente, Ay, Rigo no. Tobar estaba en el cielo, el, el Papa quién sabe. <risa> Te digo. Oh, pues es siguiente comentario, maestro. Lo, lo que lo que, vi, lo que sigue. <ríe> pues más musiquita. Sí, por favor. Antes de que el maestro quiera hacer otro comentario de <ríe> esos y, y perdamos escuchas. Uh, vamos a escuchar a Benny Moré. Ahora, con otras canciones que nos gustan a todos. Decía Juanito que con la anterior se acuerda de Tintán y sus películas. Ah, ah, lo que pasa es que Benny Moré llega aquí a México con el con Miguel Matamoros, con el trío Matamoros. O sea, mm. Entonces, pues imagínate, con el trío Matamoros cantaba, pero algo no salió bien y él se queda aquí porque creo que ellos viajan. El trío Matamoros tenía un contrato en España y entonces eh, Benny Moré pues, quería llevarse a su esposa y dijeron los de Ultrama Tabor no, no nos alcanza el barro para eso entonces él se queda aquí en México entonces lo vemos lo, aparece en varias eh, escenas en mu muchas películas de, de la, cuando ya comienzan a negar los rumberos uh hubo una parte del cine mexicano donde, donde eran puros charros <risa> ¿No? Y luego puras rumberas. Y luego llegan puras rumberas a raíz de unos acontecimientos que hubo en Cuba, que un, un tiempo aquí hablamos. Y luego de, pura de, lloradera de con esto. Marga López. Exactamente, entonces <risa> comienzan sí, a llegar las a rumberas no. este, Ninón Sevilla, Carmen Aguilar. <risa> todas esas. <tres. risa> todas esas. Y llegaron los músicos, entonces Benny Morea ahí en, la, en las películas. Pues, Lo que, conoce, lo que se conoce como el, el cine de rumberas, ¿no? Sí. Entonces, Benny muere, pues ahí la rompía. Ok, pues vamos a escuchar entonces, maestro. Qué bueno baila usted. Gracias. De nada. <risa> Regresamos, maestro. En castellano qué bueno baila usted. Esa eh, hay una versión muy padre de Oscar de León. Oscar de León. De hecho él él hace eh, fue de los primeros que dio un concierto en, en La Habana uh -huh. y la rompió porque a veces los cubanos pues nomás los cubanos, ¿no? Entonces él dio un concierto donde se vende esa rola y la de mata ciguaraya, no, tremendo. Entonces ahí este y lo comenzaron a entrevistar, le decían que le hicieron que era que él era el sonero mayor y dijo, "No, no. El sonero mayor es Ismael Rivera. Es lo que te digo, Ahí de sí repente. No. Eh, saludos a Ponchito, es lo que te digo. Eh, de repente notamos que en ese entonces había más respeto. Sí, él mismo dijo, no, no, no, el sonero mayor es Ismael Rivera. Y ahora es como una peleadera tremenda Ajá. entre a ver quién es más, quién se puso más, quién. Fíjate que hay un chico, ay Dios, de estos que tocan como rap, Eh, uno que es muy famoso, eh, Delgado, él, muy flaco, Santa... Santa María que te pescan. Ah, no, Santa Fe Clan. Santa Fe Clan. Eh, a mí me encantó un meme que di de, de él porque resulta... O sea, él, a lo que yo... Lo poco que yo sé de él, él viene también de un estrato súper bajo. Entonces, él, lo que le ha ido dando la vida con su éxito de conciertos y todo esto, eh, pues ha ayudado a su mamá, sobre todo, a su familia... Le da trabajo a los cuates de la, de la cuadra. De y la hay dos, clica. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Una, que dicen que está cotorreando. Bueno, él lo cuenta, está cotorreando en la esquina con, con unos de sus amigos. Y entonces uno le dice, ¿sabes qué? Wey? Pues ya me tengo que ir porque eh, pues tengo que ir a hacer unas cosas. Y entonces que, que Santa Fe le dice, ¿neta? ¿A poco ya trabajas? Claro. Y le dice el otro, claro que sí. ¿Y dónde trabajas? Y le dice, pues contigo. Ah, ¿sí? Le digo, sí, me contrataron y soy parte de tu equipo. Y él, ah, no, no, pues entonces ya vete, te le digo, no te vayan a regañar, órale cómo vas. Y luego llega a un lugar a comprarse unos tenis y el, el vendedor le dice, mira, estos tenis cuestan, no sé, una cifra así tremendamente alta, ¿no? Le dice, son de la marca fulanita eh, de tal, son exclusividad de fulanito de tal, es un jugador. Le dice, la piel es de esta parte, el diseño es de fulanito de tal, y le explica, bueno, todo por qué son tan caros, ¿no? Y la respuesta de él es, oye, pero, y la gente que me los vea, ¿sabe todo eso que me estás diciendo? Entonces, yo digo, es a veces nada más por el afán, y uno ve, por ejemplo, los zapatos y dices, pues sí, ando, estos, se ven chidos, están buenos, pero no sabes toda esa lista de cosas, ¿no? Entonces, pues hay que ser como un poquito más terrenales. ¿no? Eso y... es lo que te vende en un discurso. Y sí, te claro, pasas, pues sí. Si lo, dirían por ahí, si lo puedo pagar fíjate, y estoy, tengo con qué yo estoy pensando en nombrar a Chiro como el cumbiero mayor ay de por si sí no lo aguanto de por si no, no, por sí no lo aguanto Dios mío pareja tápate los oídos pareja Ah, de Fíjate por que, sí ya, ya dicen, es el consentido, es el chiqueado. Pues sí, ¿y qué? Ah. Va a llegar con su playera del cumbiero mayor y luego le van a sobrar. A... <risa> no, y le voy a poner, va a decir cumbiero mayor y abajo le voy a poner, es mi pareja. Fíjate sí, que, soy tóxica. Un fenómeno que pasó después con Benny Morez, que como que se hartó de México, se fue a la isla y si tú, tú querías verlo, tienes que ir a La Habana. Dijo, yo de aquí ya no salgo. Y Más le, tranquilo. Y todo eso lo narra Padura bueno, porque él es como investigador como escritor uh -huh. y, y, y tiene anécdotas muy padres porque él este, terminaba sus grandes conciertos y se iba al bar donde empezó que padre, que era un bar que dicen pues un bar así medio de mala muerte ¿no? pero ya sabían que el Benny cuando tenía grandes eventos iba, llegaba a su casa, como que se cambiaba y se iba a echar sus rones al, al bar. ¡Qué padre! Entonces que de repente decían, pues échate unas, Benny. Y pues ya estás a... aquí, no estés de okis. Pero es, ah, pero es, hay una anécdota una más padre. Dicen que ahí era más puro el Benny, porque no sé si ustedes sepan que él tenía dentadura postiza. Y se la quitaba. Sí, pero él decía <risa> Ay, no que así eso. cantaba con... con... Porque, Mejor. Claro, porque en el concierto pues no podía salir chimuelo. <risa> eso es una cosa bien padre. Pero, Deberían ser muy incómodos. Sí, yo sí, creo entonces, que sí, mate, se, molestas. Se quitaban los dientes y, se, y, y a cantar. Y, y la gente dice que cantaba más padres. <risa> ah, eso no Sa lo sabía. Salía más el aire. <risa> ah, sí. bueno, pues entonces cómprense el libro de los rostros de la salsa de okay. Leonardo Padura. Ok, vamos a esperar a que venga Juanito, maestro, para escuchar una canción más. Nos eh... queda muy, porque si yo necesito Matas y Guaraya, esa que no falta, Pues, sí, dos todavía, sí yo ¿no? creo que sí, vamos sí, a escuchar. como es un mano a mano, sigue Ismael. Uno y una. Ok, pues vamos a terminar la parte de Ismael con la canción de El Chivo de la Campana. El Chivo de la Campana. ¿Sale? Vamos a escuchar. Este está el chivo de la campana, no era el chico, ¿eh? Perdón. <risa> ¿Ya regresamos, verdad? ¿no? Pues, ¿Sí? Ya. Pues, hable, maestro. Pues es que estaba dormida, meche. <risa> no, perdón, es que nos mandaron un, un audio eh, de allá, seguimos con el tema de, de Puerto Vallarta, y dicen que allá también este tema está súper fuerte, pues, que es como, en lugar de sumar eh, y que haya más personas que asistan a los lugares con una buena forma de pensar y de queriendo eh, que haya más espacios para el baile, es todo lo contrario, ¿no? Que, que parece que quieren... cerrar dice que hay un lugar, aquí allí en Guadalajara un lugar que se llama Botanero 21. Ah, no lo conozco. Sí, entonces allá hay un espacio igual, se animaron a poner salsa los jueves y ya salieron ahí de pleito con alguien, ¿no? Pero... O sea, de verdad es como, como triste el tema porque, porque no haces por sumar y porque seamos más los que bailemos. Hemos tratado el tema muchas veces y decimos si tú bailas bonito, bailas feo, la verdad eso no importa. Es relevante. Sí, sí, sí, o sea, el chiste es que te diviertas, que, que tengas un lugar sano a donde salir, tomarte una cerveza, comer algo rico, ir con tus amigos, hacer amigos nuevos ahí, pero parece que, que queremos pelearnos con todo. O sea, el, el, el término salsa no es de nadie, o sea, nadie puede llegar y decir yo lo voy a hacer así y quiero que se haga, pues todos podemos dar nuestra opinión y unos grupos nos gustarán otros no, unas canciones y otras no, pero hay quien se quiere adueñar de repente los proyectos y pues en lugar de ayudar la anda regando, pero bueno ya seguiremos platicando Angelito muchísimas gracias por el Conecte y saludos por favor a todos los que conozcamos allá en Puerto Vallarta a yo los te... que no también yo veo ahí en el cubil parece que la van haciendo bien porque si sí tienen ese cuidado de estar checando que pues que sea un negocio no y yo veo que va en auge mientras eh, eh, los chicos porque la verdad los chicos se ponen las pilas los meseros este, lo sigan haciendo la verdad si sí va a funcionar como negocio porque tiene que funcionar como negocio sino que qué caso tiene y aparte pues el cubil no es propiamente un salón de baile es un restaurante sí que tiene ese el, la intención de Cuatrero es hacer un foro cultural porque lo mismo hay música que hay stand up y otro tipo de, de, de manifestaciones eventos. artísticas uh -huh. y creo que la verdad es una muy buena visión de, de Cuatrero y yo pienso que sí la va a hacer la verdad me pues, da mucho gusto yo siento que ya la hizo sí. no más que pues a veces nos ponemos nerviosos pues pero es muy difícil mantener un espacio así Así que hay que ayudar, o sea, como dice Una Ángel ahorita, laboral y todo termina, termina Ángel su comentario con que es muy triste que lleguen personas que quieran terminar con estos proyectos en lugar de sumarle y la verdad es que sí, o sea, no sabes cuántas horas lo planeó, cuánto dinero invirtió, cuántas veces le lloró y de todas maneras ahí está, dice, no, tengo que confiar y que llegue alguien y que así ponga su mano arriba la torrecita y quiera que todo se caiga, la verdad es que no es justo, pero bueno. Vamos por la última canción del día, maestro. Matas y Exactamente. ¿Con quién? Con Benny Moré. Es una rola que la verdad, este, el primero que se presentó en, en La Habana que no era cubano fue Oscar de León y la verdad este, hay hay unos videos de esa rola, sobre todo la de Matas y que la Matas y para ellos, bueno, lo van a escuchar en la canción, es una como una hierba mística, no, una mata una pues una hierba mística hacer como entiógenes. Yo no sé si la consumo, la verdad eso lo ignoro. Pero ahí dice que pues no cualquiera puede tocar la mata siguaraya porque son los orishas, o sea, son los dioses, entonces. Ay, anoche estuve yo escuchando es, orishas más es, es padre eso de, de, de ese respeto por, por la por la naturaleza de ese rollo, pero pero para ellos tiene un significado muy grande la mata siguaraya. Entonces les hace le hace una rolita muy padre Beni more a Alamates y Guaraya y la verdad está padrísima Pues vamos a escuchar Y eh, Nos escuchamos el próximo martes sí. Perdón es que me di cuenta que la otra Cámara ya se quedó sin pila claro, María Purísima. <risa> Perdón Jera, perdón pero estamos haciendo Pruebas, muchas gracias a los que ya nos Vieron, gracias a los que nos van a ver Gracias Juanito, gracias Itlali Gracias a todos los que Están pendientes de nuestras Palabras todos los martes, muchísimas gracias Si van a ir al cubil Llamen a ver si hay lugares. ¿eh? Porque... No digan que son de anfibios, ustedes nomás hablen porque luego van a quitar nuestros espacios. <risa> así que, por favor, sí. muchas gracias, gracias cuatro por escucharnos. Saludos a todos los chicos, a todos los queremos igual, pero hay uno que quiero un más. Ah, ¡Ay, qué emoción! Y a Barrio, Chico. Barrio Chico también, muchísimas gracias. Ya iremos un día que no esté lloviendo tanto. <risa> Vámonos, gracias Juanito. Mata, ¿Eh? Que sin permiso no se puede tumbar, eh? no se puede tomar, eh? porque son No se puede tumbar, no se puede tumbar. porque son humorista, es